Estamos en línea con Karina, a quien tenemos el gusto de saludar. Aquí, Américo y Mayra, te damos la bienvenida a la mañana de Radio Encuentro. ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien. desde las grutas con mucho calor. Nos muy imaginábamos. Un día, muy caluroso, por suerte. Bueno, nos llegó a esta invitación. Eh, nos pareció súper interesante. Eh, contanos sí. un poquito más. Sí, ¿qué tal? Bueno, gracias por el espacio. La verdad que los vecinos de las grutas estamos muy entusiasmados con esto. Eh, salió de eh, las ganas o la necesidad de festejar los aniversarios de las grutas Con otro, otro toque, otro ímpetu Y, y la necesidad de que, de que tenemos los vecinos de que así sea eh, Fue una convocatoria espontánea de, de, del boca en boca Y de diferentes personas de acá de las grutas Somos muchísimos ahora en la organización de, de este festejo Que en realidad comienza a las 21 horas en la Plaza Luis Piedrabuena Con una reseña histórica eh, Un montón de shows artísticos Locales eh, Que va a estar en el marco del festejo Entre las 21 horas que inicia toda la actividad En la playa Hasta las eh, 12 de la noche Va a ser esto de la reseña histórica brindis, Van a haber como 70 tortas Es todo a pulmón Lo que más quiero recalcar no. es que eh, Nació de las ganas de los vecinos eh, Todo el comercio se sumó Colaborando eh, Cada vecino pone su granito de arena Eh, yo como profe de Educación Física, bueno, tuve la, la ocurrencia de esto de la, del senderismo nocturno, junto con Claudia Noguera, que es otra profe de acá, se sumó también Soled Fernández, que son las chicas que tienen dos gimnasios claves acá en la zona. Pero la idea es entre todos ponerles desde nuestro conocimiento y desde nuestras ganas eh, algo para aportar a este festejo que esta parte va a ser un precedente de acá en más Eh, queremos que todos los años sea mejor, salga mejor y, y que sea para, no solo para los residentes, sino para todo el turismo, considerando que las rutas es el segundo centro turístico de la provincia, ¿no es cierto? Claro. Eh, Karina, yo no, no suelo ir mucho a las rutas y no sé cuál es la Plaza Luis Piedrabuena. ¿Cuál es? La Plaza Luis Piedrabuena es la que está en el centro, en la esquina de la comisaría. Sí la comisaría 29, uh -huh. justo en la esquina tenemos la plaza Luis Piedra Buena. Donde está eh, el tren de la alegría, habitualmente sale de ahí. Exactamente, de donde sale el trencito de la alegría. Ahí va a estar, eh, bueno, se va a armar un, eh, tenemos el sonido donado, un sonido muy grande, importante, escenarios, eh, bueno, está toda la logística, los permisos también solicitados, toda la, eh, como somos muchos vecinos, nos armamos en diferentes comisiones de trabajo, Eh, yo estoy encargada en la parte de, de esto del senderismo, que es algo por ahí muy específico de deporte, como excursión turística o deportiva. Eh, pero bueno, cada uno desde su aporte está trabajando en algo diferente para que salga todo bien, desde todo con los permisos, acordes y seguridad que, que eso merita. Ajá, o sea que esto lo hacen con habilitación municipal, con apoyo de la municipalidad, pero es organización eh, de los vecinos y vecinas. Totalmente hecha por los vecinos. Buenísimo. sin ningún un tipo de... ...o sea, todas las instituciones apoyan... ...pero no está todo eso a pulmón... ...desde los vecinos sin ningún... Eh, ...aporte de dinero... ...ni estado Norem y, y a pulmón... ...y <risas> bueno, lo que dice la invitación... ...es que se va a salir desde ahí, desde esa plaza... ...hasta Piedras Coloradas... ...es un ratito de caminata, no? Sí, exactamente... ...el tema del senderismo o trekking nocturno... ...es una iniciativa que es... ...para el público que se... ...que les gusta el deporte, que le guste el senderismo... ...es algo opcional... Eh, ...porque seguramente haya gente que solamente se sienta atraída por eso del senderismo... Eh, ...la idea es convocar y salir a las 12 de la noche desde esta playa Luis Piedra Buena ...y bajar por la playa, ir por la playa hasta Piedras Coloradas y ahí se culmina con un fogón... ...va a estar el hospital también haciéndonos su apoyo logístico con ambulancia, cuanticiclos, seguimiento... Eh, ...cada persona tiene que llevar ropa deportiva, calzado deportivo sobre todo... Es un para hidratarse, antorcha, linterna o, o celular para alumbrar porque esa es la, la, el encanto que le queremos dar, el toque de magia que se va a estar todo cubriendo con, hasta con drones, así que bueno, ah, va a ser una movida muy linda. ¿Y va a ser eh, todo por la costanera, va a ir por la playa? La idea es ir por la playa, ya estuvimos viendo las condiciones de mareas, claro. etcétera, y debería poder hacerse ir por la playa. Ajá. ¿Esto sería el eh, miércoles el... que viene Lo que dicen los pronósticos extendidos, no habría vientos intensos. Ah, o sea, y bueno. Parece que todo se conjuga para que se haga lindo. De todos modos, también lo pensamos que la idea es no suspender, porque de, en el peor de los casos se puede ir un tramo por Costanera, otro tramo por Médano, pero creemos que no, no va a ser falta. Ajá. Decíamos que esto va a ser entonces miércoles que viene... Por la noche la luna va a estar chiquita, así que. Va a estar una noche de. Sí, pero por Uno va a poder llevar los a hacer la iluminación en bien. este trekking simbólico y recreativo. Y en Colorada ya nos van a estar esperando otra parte de la jefe de con el fogón llamado que lo encenderemos cuando llegamos. Uh -huh. Karina, queremos saber desde acá, desde Vierma, ¿cómo están las rutas esta temporada? Viene bien la temporada eh, atípica, muy llena de gente, pero también, bueno, a ver, siempre pasa la, eh, que vienen turistas que por ahí vienen sin reserva por desconocer la, la, la, la cantidad de gente que se viene en el verano. Y ha pasado, sobre todo el fin de pasado, fue perdido un poco de llevar gente a otras localidades vecinas porque se pasó de, de disponibilidad, se uh -huh. eh, la, la disponibilidad que había. ¿Vos trabajas en alguna actividad vinculada a lo turístico? Eh, yo personalmente sí, sí trabajo en un complejo, ah. por eso te puedo claro sí eh, sí, está, sí. está buenísimo, sí se puede decir estar viendo, ¿no? eh, por ahí mismo este año la la gente por ahí se, se consulta de hoy para pasado mañana y no y por ahí ya no se consigue tan fácilmente o, o es difícil uh -huh. pero gente está está de vueltas con la familia con los chiquitos y y es difícil conseguir a veces algo que estar ahí que pretenden cerca del mar o que quizá tienen y ya, y ya te consiguen quizá no pero bueno ¿Y por ahí pasa eso y hay mucho mucha afluencia de turismo gracias a Dios pasa esto de que se siente la llegada de turistas el fin de semana y mermen la semana y sí sí sí en los fines de semana se ve es verdad que se ve mucho más más gente que supongo que hasta los locales de San Antonio también vienen y, y de las localidades más cercanas claro. Y sí, sí se nota esa diferencia siempre. Y con respecto a, a los servicios, el tema del agua, que en algunas temporadas ha sido problemático, ¿cómo, cómo están? Eh, bueno, en las horas pico siempre hubo problemas con el agua, pero bueno, también hace unos años se reguló desde el gobierno como exigiendo a los complejos que tenían que tener las bombas eh, para eh, darle garantía a la gente, ¿no? Esas bombas de, de ¿cómo se dice? De radio esfuerzo en claro. los complejos para tener para mejorar la presión exactamente uh -huh. eh, y, y eh, estamos todos en, todos los complejos están regulados con eso y están los que están habilitados el tema es que quizás haya gente que no tiene habilitado todavía y no tenga la, todo en, en regla y bueno ahí son los problemas que se quedan sin agua porque el dueño no invirtió en poner una bomba un, claro. un tanque de agua de, de recarga y todo eso claro no lo sé Bueno, Karina, te agradecemos un montón la comunicación y esperemos que salga muy linda esta actividad, todo el festival organizado por vecinas y vecinos en el aniversario de las rutas el próximo miércoles y particularmente la caminata nocturna, que nos parece una muy linda idea. Sí, la verdad que la idea es hermosa y estamos todos con muchísimo entusiasmo. A pesar de estar todos trabajando, realmente nos hacemos un tutito y hay un grupo de WhatsApp con el que nos estamos. Eh, manejando más que nada y bueno, la verdad que te agradezco mucho el tiempo de, de la difusión y ojalá que bueno, se puedan venir a, a pasarlo, a compartirlo con todos nosotros en este 59 aniversario de la ciudad Gracias, un abrazo Otro, hasta luego